Así es, es, que como todos los años eh, se realiza un previo llamado a inscripción eh, a todos los comercios que quieren oficiar la venta de pirotecnia luminosa que la autorizada a través de la ordenanza. Eh, obviamente en este en esta depuración un poco de, de poder convocar a los interesados y a partir de ahí vamos a moldarlos y llevarlos hacia, hacia la ordenanza y a los parámetros de la ordenanza que nos establece obviamente la fecha del 20 de diciembre ...al 3 de enero de comercialización... un poco también la intervención en el lugar... ...con la compañía de, de bomberos... ...que ellos eh, históricamente prestan colaboración... ...a la hora de, de ir con los inspectores... ...a los lugares que van a vender... ...donde hacemos algunas recomendaciones... ...y establecemos algunas normas de seguridad... ...y verificamos también algunas otras cuestiones... ...para que la posibilidad de que puedan ofertar este producto... ...y obviamente también generando conciencia ciudadana para y empatía para que no haya utilización de pirotecnia destructiva de ruidosa, ¿no? Que es lo que está prohibido. Hay un día especial que al menos cierra la inscripción para los negocios que quieran vender este tipo de pirotecnia? Mira, nosotros eh, el plazo establecido que tenemos es hasta el 19 de, de diciembre, eh, como última instancia, normalmente los locales que siempre venden en Vierma ya están acostumbrados a este ejercicio, a alguno nuevo quizá que quiera ofertar esa, esa, ese elemento, digamos, lo irá descubriendo a través de esta comunicación y estos estos llamados, eh, pero esa es la fecha de límite, ¿no? el 19 de diciembre eh, para su posterior de habilitación de comercialización a partir del 20, como decía recién, el 20 de diciembre al 3 de enero. ¿Cuál crees que es la importancia también a través de la ordenanza? Que, como bien decías también, el tema de que sea una pirotécnica lumínica y no destruendo, de no que al menos haga ruido y que por ahí quizás también pueda llegar a hacer daños a algunas familias y también, porque no, obviamente a, a los animales, como siempre. Sí, por supuesto que sí. Nosotros trabajamos fuertemente del gobierno municipal. Esta es una, una herramienta, una ordenanza que también digamos viene a, a marcar estas estos límites también y, y, y estos requerimientos de la no utilización de pirotecnia ruidosa porque afecta a personas, a, a animales. Nosotros, de hecho, venimos trabajando con algunas capacitaciones, tanto en el área de la subsecretaría como en todo el municipio en general, con respecto a familias que tienen algún integrante de, su, de, de, de ellos parece alguna un trastorno, no algún TEA, Eh, que son directamente afectados o alguna discapacidad patología que por ahí se ven directamente afectados ante ante un destruendo, un ruido y durante todo el año nosotros trabajamos hacemos un, una sensibilización en ese sentido, de hecho eh, lo que pasa en el transcurso del año que en esta época festiva lamentablemente es o se hace un uso excesivo de esto de estos elementos que generan un perjuicio a la sociedad también Y, y, y bueno, que, que también es importante que eh, nosotros siempre lo decimos Cuando algunos festejan, otros sufren, ¿no? Esto es literalmente así Si bien cabe destacar que, que la sociedad de Vierna en particular ha, ha, ha asumido esta responsabilidad Y paulatinamente se viene notando una disminución No vamos a ser ingratos con el comportamiento de nuestros vecinos y vecinas que eh, están disminuyendo eh, significativamente el, el uso de piroten destruendo de obviamente siempre falta siempre falta más todos estamos mirando pero como siempre me gusta a mí digamos poner en, en, en, en dimensión y en valor no sé si recuerdan antes ustedes las noticias que a fin de año eh, eran digamos estadística constante de cuántos eh, heridos o lastimados había por, por, por el uso de pirotecia en las guardias de los hospitales era la noticia que todo el mundo estaba mirando al día posterior de las fiestas en todos los canales. Hoy eso no pasa, eh, o si pasa, pasa casi en una med medida insignificante. In bueno, eso también quiere decir que hay una hay un paliativo importante de estas ordenanzas que vienen a marcar los límites y también una empatía hacia el, hacia el otro que le afecta, ¿no? Por otro tema, también estuvo trabajando con la jefa de gabinete en el nuevo proyecto de ordenanza de los guardavidas. Así es, tuvimos... Eh, trabajando ya, bueno, el día de mañana se estuvimos en una reunión de comisión de gobierno con, con parte del equipo de Defensa Civil, que depende de esta subsecretaría, eh, bueno, nosotros con la jefa de gabinete, un gran trabajo durante todo el año, con también con los representantes del gremio de Sugara, que como en ese momento dije también, y dijimos y pusimos en valor desde el gobierno, que a todos los concejales de las diferentes eh, fuerzas políticas, perdón eh, que estaban iban a levantar la mano, iban a validar, iban a dar esta herramienta que realmente venía a garantizar la participación ciudadana y la construcción de una ordenanza que estaba eh, hecha y construida y en consenso permanente con los actores principales que son los guardavidas, que nos iba marcando los lugares y las cuestiones que fuimos ayornando a la ordenanza, que tenía más de 20 años, Eh, y que bueno, eh refuncionalizamos playas donde donde había digamos, había un comportamiento de uso de playa que no estaba contemplado en el servicio de guardavida, eh, también la cuestión salarial, le damos una reivindicación para que para los guardavidas que va a quedar ahí escrito y que va a esa herramienta de discusión salarial también va a quedar ahí para este esté yo esté cualquiera eh, en los lugares de, de gestión ellos van a tener de, de un piso, digamos, alto de discusión y obviamente vamos eh, a validar esta esta expresión ciudadana y de construcción de consensos entre los actores principales y el gobierno una ordenanza que le va a quedar a todos los días y sobre todo eh, a los guardavidas que, que van a que las construyeron ellos mismos así que más que felices mañana se va a seguramente validar ese esa, esa, esa construcción ciudadana eh, en el consejo deliberante